Nos comunicamos a esta hora de la tarde con eh, las oficinas en español del DC United porque ha sido presentado ha sido introducido su nuevo director técnico para la campaña del 2011 hablamos del exjugador Ben Olsen, con nosotros a esta hora de la tarde Cristina Cruz, una de las voces oficiales del DC United en español Cristina buenas tardes, bienvenida ¿Cómo está usted? Buenas tardes Alejandro muy bien, muy bien y muy emocionada por el, eh, el anuncio de, de Ben Olsen como técnico que hemos hecho hoy en día Gracias por eh, el eh, eh, tener ahí a Ben Olsen, el traerlo a nuestra audiencia en español de la superjugada, seguidores del DC United y seguidores del fútbol local aquí en el área metropolitana de Washington. ¿Podemos proceder con la entrevista, Cristina? Sí, claro. Ok, Ben, eh, bienvenido, ¿cómo está usted? Y cuéntele a los oyentes, a los fanáticos del DC United, a los seguidores al fútbol, ¿cómo toma esta responsabilidad de ser el técnico en propiedad del DC United? muy honrado y estoy muy eh, muy honrado eh, de que me hayan escogido para para esta posición Estoy challenge challenge muy emocionado por, por eh, tomar esta responsabilidad es una grande responsabilidad eh, tomar las riendas de este equipo pero estoy entusiasmado por, por comenzar eh, cuéntele a los oyentes eh, ¿Qué planes tiene para sacar adelante este City United luego del remate de una campaña que no fue la mejor en el 2010? We have a Creemos en, en los jugadores que tenemos en el momento. Pero a la misma vez nos damos cuenta que que necesitamos otros jugadores para llenar algunos huecos en nuestro plantel ahora mismo. We need more production up top. Uh, we need more. Uh, we need a goal scorer, someone who uh, is very clinical, and we need uh, to bolster our defense uh, as, as soon as possible. Necesitamos más definición, más goles, un goleador que pueda, eh, pueda encajar. Eh, goles y, y necesitamos también mejorar nuestra defensa buscar eh, zagueros que nos puedan ayudar en la línea defensiva a propósito de eso que menciona tiene usted ya nombres tiene algunos jugadores vistos para llegar a reforzar al DC United you already have any players in mind well we, we just picked up in my mind a, a key addition um, in Dax McCarty And uh you know we've identified a couple more that that are on our radar that uh we're in negotiations with and hopefully we can uh sure up in the next uh you know, certainly before the the season starts in in January. Y hemos identificado a otros jugadores eh, con quien ya hemos hablado y estamos en negociaciones porque creemos que serán eh, una buena adición a nuestro equipo y seguiremos buscando más jugadores para la temporada que viene. Bien, eh, tomando un poco de retrospectiva de esta situación, cuando a usted se nombra técnico interino del DC United, hace algunos meses se decía que únicamente iba a estar como interino y que luego se iba a, ir a preparar para tomar de pronto una posibilidad dentro del equipo. Ahora todo cambia. Y usted aparece como el técnico en propiedad. ¿Cómo se da este cambio y cómo toma esa situación? Yo creo que tal vez esta pregunta no es necesariamente para mí. But, uh, I feel we have had an understanding all along, uh, although sometimes things are said in the media. Um, I think all along uh, I was being evaluated uh, to see if I was a, a candidate for for the head coaching job. Pero yo creo que el club siempre me tuvo en mente. Eh, tuvimos algunas eh, conversaciones eh, que no, no salieron publicadas, no salieron en la prensa, pero... Siempre, yo creo que siempre el club me tuvo en mente como un posible candidato y, y me estuvieron evaluando estos últimos seis meses que yo estuve como técnico interino. Eh, pero en sí, ¿qué lo lleva a usted a tomar definitivamente el paso, a dar el definitivamente el paso para ser técnico en propiedad del DC United? Uh, what made you decide to do take the step and accept this job? Well, to me it was uh, no-brainer. I mean, it was, uh, you know, I've within the last six months, have grown as a coach and uh, decided that I felt confident that I could move forward and help this team. And, uh, I'm very invested in this team. I love this team, and I want to see it get back to its uh, days of competing for the MLS Cup. Yo para mí no, no tenía duda alguna eh, cuando se me hizo esta oferta. Yo rápidamente acepté porque pienso que en los últimos seis meses de haber sido el técnico interino he, he aprendido un montón sobre las responsabilidades y lo que significa ser un técnico de un equipo como este. Y, y creo que, que no, no fue ninguna decisión que yo tuve que tomar. Ya yo sabía lo que, lo que quería hacer. Ven, eh, mirando el panorama de la MLS y el ver que por ejemplo el Real Salt Lake gana sin un técnico demasiado recorrido que el Colorado Rapid gana con un técnico tampoco, que tenga muchos logros eh, ¿eso es quizá un estímulo para su proyección como técnico y para su trabajo en propiedad del DC United de aquí en adelante? looking at teams like Real Salt Lake en Colorado que no tienen muy experiencia ¿crees que eso te motiva y es una kind of inspiración para ti? Uh, Absolutamente creo que hay muchos jóvenes que venido a esta liga y están haciendo bien ik hoop dat follow in hun uh, in their footsteps. Sí, liga, no éxito, coaches que, que, que éxito en También el hecho de tomar el equipo ahora desde el comienzo, hacer una pretemporada, arrancar toda la temporada con el equipo nos dará la posibilidad de mostrar a otro Ben Olsen, a otro Jesse United partiendo de la base de que usted toma un equipo en la mitad de la campaña y, y le fue de uh this season will be different starting from preseason. um instead of just having the six months will this will you be able to show a different and also not uh, as a coach i hope so i'll certainly have more of a stamp on this team uh uh of my identity starting now i'll be uh aligning the team uh is the way i see uh, it moving forward Sí, eh, comenzando desde tan temprano y teniendo la pretemporada eh, para comenzar, eh, tendré más oportunidad de, de poner mi estampa en este club, en este equipo y, y poder poder poder tomar más decisiones, escoger jugadores y, y poder formar el equipo que yo quiero formar. A propósito de la estampa, usted siempre fue reconocido como un gladiador, como un batallador, un hombre de coraje, de bastante mística y actitud en la mitad de la cancha y siempre se le identificó como eh, el corazón de león de la mitad de la cancha del DC United. ¿Su equipo tendrá esa impronta, te, su equipo tendrá esa estampa más o menos cercano a lo que usted fue como jugador? A gritty fighter and a, a gladiator, heart of a lion on the field. Will the team have that same attitude this year? Uh, I hope so. I hope that can translate. Uh, you know, it's certainly players that uh, those are qualities that I look for in, in, in players on my team. Now, it doesn't have to be everyone. It can be uh, uh, the right mix, and I think that's part of the challenge is finding that right mix. Sí, eso espero yo que que estos jugadores. Eh, puedan demostrar ese, esa misma actitud, ese coraje este, Yo creo que eso es una de las cualidades que estamos buscando en jugadores Mientras estemos ahora identificándolos para el equipo eh, Pero creo que también tiene que haber un balance Yo creo que va a ser una combinación de diferentes jugadores Jugadores que tengan ese estilo Perfecto, ojalá eso se logre esa, esa mixtura, ese balance. Y en cuanto a nombres, ¿va a poder retener a Andy Nahar? ¿Andy Nahar va a estar con DC United en el próximo año o se va a ir a Europa? ¿Va a con Espero. Espera, ¿que se quede o que se vaya a Europa? Quede, que se quede. Pues Ben, muchas gracias por el tiempo aquí en La Superjugada. Eh, lo recibimos con los brazos abiertos. Le deseamos la mejor de las suertes. Y ojalá esta buena noticia que se da al finalizar el año se extienda hasta toda la temporada del 2011 para que veamos a un DC United ganador, con actitud serio, responsable y otra vez en las finales. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor.